Raya Yoga de Swami Vivekananda Capítulo 3 Prana Psíquico Según afirman los yoguis, pasan a uno y otro lado de la columna vertebral dos corrientes nerviosas llamadas pingala la de la derecha e ida la de la izquierda y por el centro de la columna vertebral o conducto medular pasa otra corriente denominada shushumna.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 Final de los capítulos 3 y 4 Suscríbete y activa la campanita para más contenido espiritual.